Muy bien, acá estamos esperándote para hablar como cada miércoles de la economía nuestra de cada día. Bueno, este, la noticia, yo te diría que a esta altura del mes generalmente hay muy pocas noticias económicas. La noticia que llamó un poco la atención en estos últimos días fue que el gobierno uruguayo, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de quien trabaja habitualmente este tipo de cosas, quien lo asesora, que es el Banco Central del Uruguay, emitió un título de deuda nuevo. Eh, que tuvo unas características、eh, bastante marketineras, bastante interesantes, eh, atractivas. Eh, un bono verde, un bono ecológico, un título de deuda pública con características muy particulares, que ahora vamos a detallar puntualmente. Concretamente, el endeudamiento ascendió a 1.500 millones de dólares,、eh, que parece mucho a, a cualquiera de nosotros el común y, y denominador, el común oyente. Es, este, es mucho dinero, pero para el gobierno u u u r g a y o y para el total de deuda que existe, no es、eh, algo trascendentalmente fuerte, muy importante, sino lo que habitualmente emite. Mil millones de ellos, e estos mil quinientos millones, eran deuda nueva, o se incrementaron el total de endeudamiento de nuestro país. Esto es muy habitual cuando vence deuda. Habitualmente, por lo menos en nuestro país, eso y en, en la mayoría de los países del mundo ocurre, lo que se hace es lo que se llama un rollover, o sea, se emite u nueva a n deuda que reemplaza, que paga la anterior y la reemplaza. Bueno, estos 1.500 millones de dólares, 1.000 millones fueron nueva deuda y 500 millones fue、eh, para el repago de deuda que estaba venciendo con los respectivos intereses. El La tasa que se pagó, y acá está un poco lo más interesante, fue del 5,75% en dólares ajustada a dos variables, fundamentalmente,、eh, que son、eh, objetivos ecológicos: reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2025, comparación al año 1990, uno de los objetivos ecológicos. Eh, internacionales que hay en este aspecto, y en segundo lugar, mantener un 100% los bosques nativos para el año 2025 comparado con el año 2012. O sea, en el año 2025 se va a evaluar si se cumplen estos dos objetivos. Si hay cumplimiento de los mismos, la tasa baja en 0,3%, pasa al 5,45%. Si no hay cumplimiento de los mismos,、eh, se recarga del 5,75% al 6,05. Y bueno, si hay una que se cumple y una no, es parcial la diferencia a favor o en contra. O sea, lo que hay ahí es una emisión de un bono,、eh, como siempre se ha hecho, pero ahora con determinados objetivos que hacen que la tasa pueda variar para un lado o para el otro, si se cumplen o no los mismos. En realidad, el cumplimiento no, no genera grandes cambios. En cuanto a las exogaciones que tiene que pagar el Banco Central por intereses, estamos hablando de 4 millones y medio de dólares al año, cuando, para tener una idea de la relación que estamos manejando, por la deuda que ya existe, se pagan alrededor de 1.500 millones, o sea que 4 millones y medio no cambian la aguja. Sin embargo, lo interesante que tiene este bono, Es que hay una enorme cantidad de ahorristas internacionales hoy en día que están buscando colocar sus ahorros en activos financieros que estén vinculados con el mantenimiento del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. De manera tal que la inteligencia que tuvo la emisión de este bono es que captó un mercado que está últimamente buscando. Eh, colocaciones eh, que respetan, o de países o de empresas que respetan el medio ambiente, y en este caso Uruguay entra en ese círculo, como también ocurre con algunas empresas a nivel internacional cuyas acciones son demandadas por estos ahorristas, que castigan a su vez otro tipo de、eh, colocaciones financieras, por ejemplo, vinculadas a las extracciones de petróleo o del consumo de energía vinculada al petróleo, y que emiten este, gases. Con efecto invernadero. Bueno, la inteligencia un poco del gobierno fue de llegar a ese mercado, que no es muy sencillo hacerlo, y que cada día es más importante por la concientización que hay en el cuidado del medio ambiente. Para tener una idea de cómo quedamos, bueno, la deuda total del Estado uruguayo va a ascender a los 46.500 millones de dólares, luego de esta colocación y del repago que habíamos mencionado. Eso es un 70,1% del Producto Interno Bruto. También para tener una relación con el pasado,、eh, este porcentaje de, del total de deuda sobre Producto Interno Bruto, que es como se mide para relativizar el valor de la deuda, era un 53,3% por allá por el año 2013 cuando llegó a un mínimo y estuvo en un 60% en el año 2019. Quiere decir que ha venido creciendo, sin embargo. En los últimos meses se ha este, detenido, se, no, no sigue el aumento del peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. La razón fundamental por la cual ha crecido mucho en los últimos tiempos está v i n c u l a d o a que la mayoría de la deuda no es de este tipo. En nuestro país, la mayoría de la deuda está en unidades indexadas y ajusta por IPC. Y como tenemos un dólar relativamente estancado en los últimos años, anda entre 42, 40, 41, 42 pesos el dólar, y la inflación ha sido del 6, 7 o hasta casi el 10% el último dato, en dólares, nuestra deuda ha aumentado. Y eso ha hecho que este porcentaje sea mayor. En, en otro ámbito al respecto, ¿qué tan peligroso es esto? Bueno, Uruguay en realidad está en un sector de, de deuda en la que no hay mayores inconvenientes mediano y largo plazo. De hecho, cada vez que emite hay mucha demanda de los títulos uruguayos, porque está lejos de la situación en la que se encuentran otros países, en caso más concreto Argentina o Brasil. Que tienen una situación fiscal y económica bastante más complicada que la de nuestro país, y es como todo esto es muy relativo. Quienes buscan un poco más de seguridad、eh, apelan a los títulos uruguayos y no a los otros de la región. Amén de que las emisiones nuestras de estas 1.500 billones de dólares es muy poco en c o m p a r a t i v o a lo que tendrían que emitir estos otros países que son mucho más grandes, y por consiguiente es más fácil colocarla.、Eh, a, a propósito, el FMI publicó en estos últimos días. El análisis que ha realizado sobre las perspectivas económicas para este año, pero más que nada para el año 2023. Hay una enorme cantidad de alarmas encendidas, no es novedad. Cada vez que el FMI o o n d o n e t a r o publica sus informes,、eh, pone una situación o esgrime una situación un poco peor que la anterior. En este caso, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Mundial va a crecer el año que viene 2,7%, 0,2 menos que el informe anterior. Para países que nos interesan a nosotros, como Estados Unidos, el crecimiento va a ser un menguado 1%. China, un 4,4%, que parece mucho, pero es bastante menos de lo que crecía pre-pandemia. Y de hecho, es un dato menor al que teníamos en el informe anterior, de 0,2%. Y Brasil, en línea con Estados Unidos, crecería solo 1% en el año 2023. Otra vez a la baja con respecto al dato que teníamos en el informe anterior, que. Como viene la mano, va a estar creciendo entre 0,5 y 1% en el mejor de los casos. El petróleo estaría bajando también el próximo año, e n 12,9%, y el otro dato que también nos incumbe, las commodities, soja, trigo, girasol, 6,2% en promedio la baja el próximo año. Quiere decir que si se cumplen un poco estos vaticinios que realmente siempre están sujetos a cambios. Por ejemplo, con las políticas que pueda llevar adelante la OPEP o la propia guerra de Ucrania, que lejos de estar en su etapa final, nos va a guardar seguramente alguna sorpresa adicional. Lo que vamos a tener es un petróleo bastante estancado el año que viene, con una tendencia a la baja, pero también van a estar a la baja los precios de las exportaciones de los productos uruguayos. Repito, cada vez que el FMI publica, todos estamos revisando la baja de los datos porque cada noticia es que. Agregan es peor que el anterior, se revisa siempre a la baja, pero bueno, daría la impresión que estos son los números ya definitivos para el próximo año. Veremos en el próximo informe, ya, cierre, ya sobre el cierre del año, qué es lo que cambia con respecto a esto, pero daría la impresión que la tendencia es bastante clara, Jorge. Dentro de toda esta realidad, lo que va a pasar el próximo domingo en Brasil, ¿incide en algo? Bueno, tú sabes que el lunes pasado hubo、eh, un dato raro, bah, no sé si raro. Las acciones de Petrobras se desplomaron más de un 10% en un día solo, algo que、eh, fue raro porque el resto de las acciones petroleras no, no cambiaron. Básicamente, el petróleo no cambió de valor. Y cuando uno escudriñaba qué fue lo que pasó, en realidad fue en la noticia de ese diputado que salió a los tiros cuando fueron a atraparlo、sí, sí, y sí. que era aliado, de, bueno, era aliado de Bolsonaro y dijeron: Bueno, entonces esto es un dato. En el que Bolsonaro va a perder las elecciones y de esa manera va a, este,、uh, va a afectar a la empresa Petrobras, el nuevo gobierno, con precios fijos, yo qué sé cuántas cosas más, y eso tiró a una, una venta masiva de las acciones de Petrobras. A nivel internacional, Jorge, yo te diría que no, no va a haber grandes cambios. A nivel regional, vamos a tener alguna turbulencia, sin lugar a duda, en, lo, en la próxima semana. Eh, a la espera de lo que anuncie el futuro presidente. Si es Bolsonaro, yo diría que va a haber una reacción muy fuerte, como bajó un 10% Petrobras, subirá un 10% el lunes que viene. Si gana Lula, como、eh, aparentemente todo、ah, parece confirmar, vamos a ver qué pasa el domingo, yo creo que va a ser una realidad, tendremos que esperar los anuncios de los ministros y de las políticas que vaya a realizar el futuro presidente. En ese sentido, no sabemos qué va a ocurrir. Yo creo que va a haber muy pocos cambios profundos, pero hasta que no se confirmen los datos y los nombres y las políticas, vamos a tener una especie de rumores que van a afectar a los mercados, básicamente acá en la región. Este, luego eso se va a dilucidar cuando, repito, aparezcan las políticas y los nombres de los futuros ministros. Y eso lleva generalmente un par de semanas por lo menos. Así que vamos a tener un par de días o un par de semanas. Eh, con incertidumbre.、Eh, más allá de quien gane, parece que va a ser un, un periodo de gobierno con dos mitades claramente marcadas, ¿no? Sí, va a ser un gobierno complicado.、Uh -huh. ¿sí? este, en un mundo complicado. Porque además、cosas. ya Bolsonaro tiene las mayorías. Tiene mayoría parlamentaria,、claro. aunque nosotros,、eh, Jorge, tenemos un problema serio con Brasil que lo desconocemos completamente. No n、no, olvidemos o que el primer gobierno de, de, de Lula da Silva, y, y el que quedó más claro fue el último, el de Dilma.、Uh -huh. El Parlamento de Brasil es, es realmente complejo desde todo punto de vista, donde hay muchos partidos y en donde hay que tener mucha cintura política más allá de la ideología. De hecho, el actual candidato a vicepresidente de, de Silva, por Lula da Silva f u e un enemigo político importante del propio. Candidato a presidente. Sí, Brasil es, sí, sí. es muy particular y no es tan sencillo como Uruguay o Argentina, donde uno ve bloques claros políticos y con tendencias filosóficas o económicas, en mi caso, claras. Hay una, ahí realmente es una z a m b a eso, ¿verdad? Cambia, todo <risa> cambia en Brasil. Todo eso, exactamente. Y es muy volátil todo sí, eso, sí, ¿verdad?、Claro、o sea, que、sí. el que parece ser no lo es. Bien, Mauro, nos reencontramos la semana que viene. Gracias por t u a p o r t e Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chao, chao. Chao. Frecuencia abierta.